Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien. Sandra, eh, queríamos charlar con vos porque participaste de un plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales de la República Argentina, más vale en representación de la Caja Forense. A ver, eh, contanos de qué se trata esta actividad. Bueno, en realidad, eh, primero quería aclarar que la Coordinadora Nacional de Cajas de Seguridad Social para los Profesionales es un organismo coordinador integrado por las 79 cajas, de, bueno, por 79 cajas de seguridad social de profesionales de todo el país. Mm. Es el segundo organismo, después de ANSES, con representación federal en todo el país. Y la Caja Forense integra, como todas las otras demás cajas, esta, esta coordinadora. Y en ese contexto, este, bueno, realizamos este, una serie de, de acciones que tienen que ver con Eh, la representación de los profesionales, este, en realidad la representación de las cajas de profesionales tendientes justamente a fortalecer la seguridad social, ¿no? Eh, en ese contexto eh, realizamos un plenario, nosotros realizamos dos plenarios por año, el segundo va a ser en noviembre en Santa Rosa, o sea, uh -huh. va a ser acá en La Pampa, en es la sede, este, en el cual bueno vamos tratando distintas problemáticas y delineando líneas de acción Eh, coordinadas de todas las cajas de seguridad social para los profesionales en cada contexto histórico, ¿no? como por ejemplo el que estamos transitando. Bueno. En este caso, en este plenario, tuvimos este, la presencia de la Secretaría de Seguridad Social a nivel nacional con todos sus integrantes, más dos organismos, uno iberoamericano y el otro internacional de seguridad social. Y además también la presencia del presidente de COFEPRES, que es como la coordinadora de las cajas provinciales de todo el país, este, y otros integrantes nacionales que inter, hicimos un intercambio y una serie de debates para coordinar líneas de acción este, a futuro. Sí. Eh, y bueno, en ese contexto, eh, en el caso de la caja forense, eh, nosotros somos referentes de la comisión jurídica de la coordinadora, o sea, eh, coordinamos acciones jurídicas con 60 abogados representantes de varias de, de de todas las cajas digamos y en ese eh, y así es como este, presentamos dos paneles para un poco interpelar acerca de esta realidad a los dirigentes y las dirigentas y este, planificar acciones a futuro que tengan que ver con la sustentabilidad de nuestras cajas pero también que tengan que ver con la protección de este derecho que es un derecho humano fundamental que es de la seguridad social Claro. Eh, Sandra, eh, cuando dijiste 79 cajas, eh, ¿son todas de eh, abogados y abogadas eh, representantes? No, son, no, todas, son de profesionales. profesionales del país. Ah, bien, sí. bien. ¿Y participó sí. la la caja de, de previsión de acá de profesionales también? No. Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí. bien. En la Pampa son tres cajas, claro, de profesionales. La Caja Médica mm. que también participó. Ah, bien. Y la Caja de Profesionales, mm. este, bueno, en cabeza de sus dirigentes. Claro, claro. Y eh, este, cada, bueno. Este, a su vez cada provincia tiene diversas cajas no por supuesto que por ejemplo la provincia de Buenos Aires que es la provincia un poco pionera, porque uh -huh. es donde se gestaron las primeras cajas antes del nacimiento de la coordinadora este son muchísimos eh, muchísimas cajas de profesionales que también porque abarcamos por región nosotros pertenecemos a la región patagónica ah, bien. las tres cajas de acá de la Pampa. bien vos vos saludiste durante el encuentro a la situación de crisis. Eh, que bueno, no es ningún secreto para ningún sector de la Argentina, eh, pero puntualmente para el funcionamiento de las cajas y de las personas involucradas, ¿en qué se nota esa crisis y cuáles son las, los pasos que te habría que dar? Eh, en realidad, lo, lo de la situación de crisis es un concepto general de todo el área de, de seguridad social y específicamente también de, de los profesionales. No, nos estamos refiriendo a situaciones económicas Este, que se vienen dando hace varios años y eh, que tienen y que repercuten, por supuesto, en, las, en, en, en situaciones dentro de nuestras cajas. Por ejemplo, la inflación, ¿no? Claro. En un contexto de inflación, eh, nuestras las cajas tienen que definir, tienen que tomar decisiones que este, establezcan un equilibrio entre activos y pasivos, ¿no? Entre los afiliados, activos que son los que aportan y contribuyen solidariamente y entre los pasivos jubilados y pensionados. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones es la, eh, el, el tema de en tema de jubilaciones y pensiones, es la movilidad jubilatoria. ¿Cómo hacemos o cómo hacemos los dirigentes para tomar decisiones que, este, en un contexto de inflación, en el cual eh, este, tengamos que preservar la movilidad jubilatoria, pero también tenemos que tener en cuenta Eh, el tema de, de los aportes de los activos, ¿no? Que eh, si vos incrementás la jubilación, tenés que incrementar los aportes y contribuciones. Y bueno, ese equilibrio es el que uno está buscando, ¿no? Lo, el que estamos buscando. Sí. Y, y la situación, digamos, de, de algunas cajas, no la nuestra, pero de otras cajas, es más compleja, porque hay cajas que se constituyeron en la década del 90 que tienen otro régimen previsional, como es el régimen de capitalización, Y se complica la cuestión, por lo tanto es interesante el intercambio de los dirigentes, pero también el escuchar especialistas para poder este diseñar estos equilibrios de los que te estoy hablando y en este contexto no Inflacionario. Eh, Sandra además de bueno atender el tema de la jubilación en eh, la caja caja forense, eh, qué otros servicios o beneficios presta para el afiliado, afiliado bueno la caja la caja forense presta múltiples beneficios para los activos, nosotros somos pioneros en el llamado subsidio de maternidad y paternidad, que implementamos ya hace más de un año, que implica, por ejemplo, la, el, el subsidio del 50% de la categoría mínima a quienes son padres y madres, en, de, bajo cualquier concepto, sea por adopción este, o, o por nacimiento, porque entendemos que el derecho al cuidado de niño o niña es un derecho humano fundamental y entonces lo preservamos subsidiando la parte que el momento o la etapa en que los abogados y las abogadas tienen que abocarse al cuidado de ese de ese niño que es que se estiman digamos los especialistas en seis meses A ver, para, eh, para además, que se entienda bien los... Sandra el, el, el, en en ese periodo de seis meses la Caja pone un dinero para que el abogado o la abogada no, no tenga que trabajar tanto? Lo, no es un dinero para el abogado o la abogada, sino es por, para, nosotros tenemos categorías y cubrimos la categoría C, que es la mínima, Ajá. en un casi 50%. En realidad es una actitud solidaria de todos los abogados y abogadas de La Pampa, porque lo que tiene la caja forense es eh, todo un concepto, lo tienen todas las cajas, pero en el nuestro... este Bueno, se, se pensó desde el momento de la creación de nuestra ley en 1975, desde una actitud solidaria. Claro. Los abogados y abogadas de La Pampa este, somos los que solidariamente ¿no? este, aportamos para, para distintos beneficios. Mm. Entre ellos este que te digo, que es muy novedoso, porque no se da en todas las cajas. Ah, mira. Y porque incluimos al padre también. <ríe> padre y madre, o sea que si es un matrimonio de abogados, bueno a los dos les corresponde esta integración. Bien, Y es inédito en el país, decís, más o menos. Y te digo, hay algunas cajas que lo tienen, pero no mm. desarrollado como el nuestro. Mira, Pero podemos hacer porque nuestra caja, digamos, es sustentable en el tiempo, porque... Claro. Todas las cajas de profesionales necesitan y requieren de un informe actuarial periódico que te va marcando un poco las líneas de acción a futuro. Mm. Y es necesario para... Para tomar decisiones, tener esos informes actualizados, claro. por ejemplo. Sí, sí. Y vos imagínate en estos contextos de inflación, con mucha más razón. Claro. Eh, y recién mencionabas que hay múltiples beneficios. Por ejemplo, ¿qué más, además de este subsidio por maternidad y paternidad? Bueno, el subsidio por matrimonio, el subsidio por ah. nacimiento, el subsidio por escolaridad. Después la Caja este, ha intervenido durante la pandemia como todas las cajas de profesionales porque ante una realidad es que no podían trabajar los profesionales por el tema ¿no? De de, de, de de las medidas que se habían dictado en las provincias y en la nación por la, por la cuestión de la pandemia, entonces por ejemplo, nosotros este en, en el año 2020 hicimos un acuerdo las tres cajas profes, de profesionales mm. con el, con el gobierno de la provincia de la Pampa y el Banco de la Pampa, y se generó toda una línea de créditos avalada por las cajas. Bien. Es decir, que los profesionales pueden acceder, todavía lo pueden hacer, a, no solamente a estas líneas de créditos que otorga el banco, sino también a tener una carpeta, porque el cambio de paradigma fue que pasamos a ser los profesionales parte del sistema productivo. Eh, por ejemplo, no y eh, otra serie de beneficios como... como este, posgrados y demás que tenemos acuerdos con la Facultad de Derecho de la Provincia de la Pampa uh -huh. este, y bueno eh, eh, lo que lo que se puede hacer frente a los afiliados activos no claro. pensemos que la prioridad de nuestras cajas es el pago de jubilaciones y pensiones lo demás tiene que ver con una caja sustentable que puede pagar estos beneficios. Claro. Eh, Sandra, aprovecho y, y te hago una consulta. Eh, ¿Siguen siendo dueños eh, y dueñas del predio de la, del ex autódromo de Santa Rosa, ya que está en ingreso por la Ruta 5 la, la caja? Sí, sí. ¿Sí? sí, Ah, mira. Sí. Ah, está. está. Y, y, ¿Y siguen pensando en hacer algún me proyecto? Me encantan, eh, me encantan. Eh, <risa> ¿Tienen alguna...? Porque en su momento se... Eh, Tendió a urbanizar esa zona y bueno estuvieron el revés ahí del municipio que no habilitó siguen teniendo algún sí, proyecto no, en no, ese no, sentido sí. todos los proyectos de inversión ninguno sí. ninguno este fue desestimado Ajá. lo que pasa que bueno hay que hay que tomar la decisión en los momentos oportunos no desde el punto de vista este administrativo y demás pero sí por supuesto eso uh -huh. es nuestro uh -huh. y ahora sí estamos terminando no sé si vieron la construcción que hay en la calle en la avenida San Martín y Moreno eso va a quedar muy lindo sí. estamos terminándolo y, y bueno creo que es un aporte más a la a la ciudad porque siempre digo yo que va a cambiar un poco la la cara del centro la esquina esa claro. este como otro, pero bueno este, las inversiones viste se van tomando de acuerdo sí. a la realidad económica se van tomando desde una mirada, digamos, a largo plazo, las cajas en general, eh, podemos invertir a largo plazo, claro. ¿no? Este, entonces tenemos este, más tiempo para tomar decisiones con respecto a determinadas cuestiones o inversiones inmobiliarias o, o financieras. Bien. Bien Sandra, eh, no sé si quedó algo eh, que quieras completar decirnos, No, si no gracias. decir mm. que el próximo plenario de la coordinadora nacional de cajas de seguridad social de profesionales es, es en Santa Rosa Bien. en el mes de noviembre y bueno ahí este vamos a desarrollar una serie de actividades como en, como en todos los plenarios con una temática base y este Eh, estamos organizándolo para ya lo estamos organizando para noviembre bueno bueno Sandra gracias por todos los eh, datos que nos has aportado no no, eh, no está bien eh, gracias que, a ustedes. que tenga buen día eh, eh, decirte una cosa sí, antes dale que como decía el doctor Ben este que fue un dirigente de mi casa que que a su vez fue secretario general de la coordinadora que la seguridad social es el derecho que aparece siempre en época de crisis, o sea que hay que afianzar la seguridad social más en épocas de crisis, y eso tiene que fortalecerse. Bien. Bien, Sandra, gracias de vuelta, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes.